muy contentos y agradecido por toda la gente que nos ha visitado, autoridades, empresarios. Y la verdad estaba muy contento porque por fin se terminó la subalcaldía de Piraí. La comunidad aspiraba hace mucho tiempo a tener una infraestructura un poco más acorde a la comunidad. Pero como ya usted está viendo con sus propios ojos, ya está todo terminadito, con su galponcito, un ambiente adecuado para la comunidad. Por ello muy contento y agradecido con toda mi comunidad y mis autoridades. ¿Cuántas empresas son las que han cooperado? Mire, según en las listas más o menos... ...bordean como unas 15 empresas... ...que han aportado para esta construcción. Ya, ¿Se han hecho reconocimiento hoy en día para ellos? No? Mire, lastimosamente... ...ellos pues están muy saturados con trabajo... ...pero están uno uno que otros vinieron... ...pero los que no pudieron venir... ...se disculparon, dijeron que no, no pudieron venir acá... ...pero eh, hicimos unos presentes... ...se los vamos a entregar a ellos de manera personalmente. ¿De cuánto estamos hablando? ¿La inversión que ha sido en esta sueta? Mire, esto bordea... Eh, ...como 150 mil dólares... ...toda la inversión que se ha hecho... Eh, los empresarios han aportado casi todo eh, en material, ya y la comunidad eh, ha corrido como con el pago de mano de obra. Y también el alcalde José Rojas, como alcaldía, también hizo un aporte y eso también hay que agradecerlo y es muy importante que también se sumó a este proyecto el alcalde José Rojas. Uno de los pilares importantes se eh, había anunciado de parte de ustedes en su discurso, este el agradecimiento, por ejemplo, por la empresa Ribeco. Así es. Eh, el Como les decía hace un momento, gracias a esta gente, a esta empresa, que ellos fueron que diseñaron este proyecto, ellos lo dibujaron, ellos nos ayudaron, inclusive ellos fueron los supervisores de esta construcción y la verdad que nos han acompañado desde un principio hasta lo último. La verdad de esa parte muy contento, eh, ha sido una, una tarea muy fuerte para mí, un, un trabajo muy pesado, pero lo importante es que la, la, los amigos, la, la autoridad y la comunidad se sumaron a este proyecto, entre, entonces entre todos fue más liviano y lo hicimos efectivo esta construcción. Eh, tenemos como unos nueve ambientes, tenemos eh, salas de reuniones, tenemos eh, baño planta baja y eh, también en eh, segundo piso tienen sus baños y acorde a la comunidad. Sí, sí, muy contento y muy agradecido. Eh, en sí, este es un regalo para la comunidad de Piraí. Eh, también, como decía en su momento, Piraí y eh, sus vecinos han aportado también para este trabajo. Hemos hecho una minga, trabajo comunitario. Eh, todo, todo se ha hecho eh, mancomunadamente con la comunidad y sus autoridades.